Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días a todos los oyentes que nos siguen en Radio Mairena en esta emisora municipal de Mairena del Alcor. Buenos días a Era Cyborg, espacio de análisis donde distintos especialistas reflexionan sobre el impacto de la tecnología en el ser humano. Buenos días, Javier Maurio, y el programa puede ser un tsunami de reflexiones científicas, ¿no es así? Adelante. Pues buenos días, queridísima Loli. Y queridos oyentes de Mairena, pues sí. Efectivamente, hoy el programa se adentra en el análisis de nuestra sociedad desde una perspectiva que genera muchísimo interés. Hoy hablaremos de la medicina del futuro y buenos días de nuevo a todos los oyentes de Radio Mairena. Bueno, pues así es, Javier. Hablaremos hoy de una cuestión que nos afecta a todos. Hablaremos de cómo la tecnología está revolucionando la medicina y cómo eso puede impactar en nuestra salud. Hoy hablaremos de cómo la tecnología está consiguiendo una sociedad longeva, donde una persona de 80 años... Hoy ya se puede mantener sana, fresca y activa de manera casi natural. Hoy hablaremos de cómo en países como Japón y China, decenas de miles de personas con más de 100 años siguen viviendo la vida con felicidad plena. Hoy hablaremos de cómo la medicina ha mejorado con la tecnología y de cómo mejorará en los próximos años. ¿Sabían ustedes que los expertos vaticinan que en los próximos 10 años veremos más avances médicos que en los últimos 100 años? Problemas cardíacos, enfermedades infecciosas, cáncer y Alzheimer son algunos de los retos que ahora se abordan desde la perspectiva tecnológica. Cuatro tecnologías avanzan a ritmo exponencial. La inteligencia artificial, la computación cuántica, la genética y los nanosensores que monitorizan nuestras constantes. ¿Su convergencia tecnológica puede ser revolucionaria? ¿Y ello podría tener un impacto en la evolución humana? Contamos para dirigir este programa con Rafael Martínez Cortiña desde Madrid economista prospectivista de profesión y cibor-antropólogo por pasión, como el doctor Javier Mauri, productor de este programa, otro apasionado por la cibor-antropología. Con ustedes, Loli Guerra, desde Realización. Te invitamos a que nos acompañes en esta vertiginosa aventura. Tienes una cita en cyborg todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3 de la FM. No faltes a tu cita con tu futuro. Pues así es, así es, así es. Eh, tenemos de nuevo el lunes en el Acibor un, un reto importante. Eh, saludamos a nuestro director desde Madrid, Rafael Martínez Cortiña. Muy buenos días. Hola, bueno, buenos días a todos. De nuevo, pues es un, es un enorme placer estar en antena con todos vosotros en era Acibor, aquí en Radio Mairena. Y efectivamente, hoy hablaremos de una cuestión que nos importa a todos y que nos importa mucho, que es cómo la tecnología va a impactar en nuestra salud en los próximos años. Y para ello, tenemos el placer de poder entrevistar a Miguel Imaz, que es un médico que tiene un conocimiento muy detallado de la evolución tecnológica en la medicina en los últimos 20 años, Y una idea bastante aproximada de cómo puede ser la medicina dentro de los próximos 20 años. Miguel Imaz es un, es un analista de la evolución de la sociedad y él mismo puede certificar algunos de los cambios que se están produciendo porque él en su, en, en su aspecto profesional como médico ya los empieza a vivir en su día a día. Entonces... La tecnología está resolviendo problemas vinculados a enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Está atacando situaciones concretas vinculadas con nuestras constantes vitales. Y ya se hablan de retos como la, la bioimpresión en 3D, eh, de, de hígados, de corazones, de pulmones. Eso sigue siendo un reto todavía. Y bueno, la tecnología está resolviendo numerosas limitaciones humanas pero para ello es mucho mejor que preguntemos a nuestro invitado de hoy. Con lo cual, bienvenido, Miguel Imaz, a la Ciborg. Muchas gracias. Rafael. Adelante, Miguel. Adelante, Miguel. Bienvenido. Bueno, buenos días a, a ti y a las personas que nos estén escuchando y a los integrantes de Radio Imagina. Pues primero agradecer la presencia en nuestro programa y desde luego la medicina ha cambiado y va a cambiar Eh, de forma muy llamativa ¿sí? eh, ya desde que acabé la carrera de medicina que los últimos 25 años a mí me ha impresionado cómo ha ido en los últimos eh, años evolucionando sobre todo en unas eh, técnicas diagnósticas y terapéuticas que han impactado en los tratamientos que han impactado en conocer mejor la enfermedad y sobre todo en una cuestión básica que es prevenir la enfermedad Porque si hay una cuestión básica en medicina es la prevención. Y si tenemos un conocimiento de las estadios iniciales de una enfermedad, como ocurre con el cáncer, por poner un ejemplo muy clásico, porque hace 30 años eh, ser diagnosticado de cáncer era ya casi una sentencia de muerte. Ahora, evidentemente, puede serlo también, dependiendo del estadio en el cual se diagnostique. Pero, desde luego, ha habido un cambio radical en este campo eh, cuando tú desarrollas las políticas sanitarias que se han establecido eh campos de actuación para la prevención del cáncer de mama, del cáncer colorrectal, etcétera, pues ya estás previniendo, ya estás generando una salud más estable en la población. Y esto es lo que ha acontecido en los últimos tiempos. ¿sí? Pues pues justo de todo eso vamos a hablar Miguel, pues adelante Javier te invito a que lances la primera pregunta Miguel Muy bueno, muy buenos días Miguel, bienvenido a esta a tu casa, a partir de ahora días, Radio Mairena eh, te voy a pedir a ver si te puedes cambiar a algún otro sitio, se te escucha nítido, claro, pero hay algunos instantes que perdemos perdemos por microsegundos eh, la claridad de lo que de lo que nos de lo que nos estás comentando eh, vale Yo te quería preguntar, queridísimo amigo, eh, leemos eh, todos los días noticias sobre el peso creciente de las empresas tecnológicas, por ejemplo, de Silicon Valley, en el mundo de la salud, empresas como Facebook, Google, IBM, IBM y Microsoft, están invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos relacionados con el tema que nos ocupa, con el tema de la salud. Se dice que en la actualidad se están desarrollando más de 100.000 aplicaciones, que se dice pronto, re relacionadas con este tema. A mí me gustaría, Miguel, de cara a nuestros oyentes, que nos explicaras lo, la, la importancia de la tecnología en la medicina y por qué es una de las grandes apuestas de la sociedad del futuro. Pues hombre, las las mira ahora mismo, comentaba el otro día una consulta en unas jornadas sobre innovación que hubo en un hospital que actualmente eh, los hay 11 millones de dispositivos en pacientes. Eh, para el 2031 se habla de 50 millones de dispositivos que porten los pacientes, eh o las personas eh, con alguna patología o con algún estudio que se quiera hacer Pero es que eh, ya no solamente son los pacientes, sino las personas saludables, todos estos eh, trastos y gaches que llevamos siempre controlando nuestra frecuencia cardíaca, nuestro peso, nuestra temperatura, en fin, todo nuestro nivel de estrés, etcétera, etcétera. Imaginémonos la gran base de datos que hay ahí acumulada para poder eh, traducir toda esa información en mejoras sustanciales en la calidad de vida. Y ya no solamente eso, sino pensemos que actualmente eh todas las patologías que se están aconteciendo por el, el aumento de la longevidad ahora hay un gran problema sanitario que es somos más mayores, nos vamos haciendo más mayores, hay un gasto sanitario conforme la persona se va haciendo mayor y desde luego ya tantos hospitales, eh, en fin, no se van a poder eh, generar, etcétera, etcétera. Hay que reinventar un poco... La gestión de la de la sanidad se está hablando de la hospitalización domiciliaria se está ejecutando ya la hospitalización domiciliaria y se va a terminar ejecutando también aquellos seguimientos de pacientes eh, con una patología x hoy eh, pacientes crónicos pueden ser complejos o no complejos eh que van a ser gestionados directamente desde su domicilio a través de los distintos sensores que lleven incorporados en su organismo, todos conocemos la cantidad de sensores que están desarrollando, las que te colocas en la piel, las que te colocas en las pulseras, etcétera, para poder llegar, llevar un seguimiento de ese paciente y no evitar innecesariamente hospitalizaciones, porque todos sabemos que donde mejor se está es en casa, evitando infecciones neosocomiales y, y idas y venidas innecesarias a los hospitales. Eso sí que va a ser una revolución importantísima a nivel de la hospitalización domiciliaria, a nivel de la gestión en el propio domicilio, de la sanidad de sus pacientes que estén. Pero, en fin, eso es uno de los puntos de referencia, digamos, eh, próximos. Porque ya si hablamos de otro tipo de terapias, como comentábamos, todo el tema de las células madre, la terapia génica, eh, el diagnóstico, Eh, genético, en fin, todo ese tipo de tecnologías que están desarrollando esas empresas y todas las empresas farmacéuticas del mundo que están todos metidos en una carrera impresionante para desarrollar eh, distintas tecnologías que mejoren la salud del ser humano. Pues eh, a mí me gustaría hacer una pregunta sobre genética, sí. a nivel eh, que, es, que es sobre un tema que a mí mismo me genera muchísimas preguntas. Y, y lo voy a explicar, a, a ver si lo puedo explicar bien, de cada uno nuestros oyentes, porque es un tema que es muy novedoso, pero hoy precisamente ha habido una noticia que lo pone en, en, en, de, de última, vamos, y es el sistema CRISPR. Sí. Es un sistema, para nuestros oyentes, que es, es un método que nos permite modificar nuestro sistema genético eh, cortando y pegando pequeños cambios en nuestro ADN lo que por un lado resulta muy positivo ¿no? para luchar contra muchas enfermedades, pero de repente también genera incógnitas de tipo ético. Por ejemplo, a ver, con CRISPR pues podríamos cambiar el ADN con mucha facilidad en principio. Pero claro, luego uno se pregunta, pero ¿y así no vamos a terminar haciendo una sociedad con bebés de diseño? Pero luego, por otro lado, uno piensa si podemos contar con este sistema de corta pega genético, ¿qué padres van a querer que sus hijos nazcan con propensión a enfermar? Y luego de repente entonces esto implica que con con esta tecnología nacerán superhumanos inmunes al Parkinson, a la ansiedad, al insomnio, a la epilepsia. Y sin embargo, si no aplicamos la tecnología, nacerán humanos muy vulnerables. ¿Tú, tú qué piensas, Miguel? Pues mira, yo... Me acuerdo cuando estaba yo en Quito trabajando, ¿bien? cuando empecé a leer sobre este tipo de cuestiones, y me refiero al famoso libro de Ray Krausel sobre la singularidad que está cerca. Eso me dio una visión tremendamente optimista, porque yo soy un poco pesimista en relación a los que nos gusta la historia y vemos que se repite cíclicamente, ¿eh? y que el ser humano, por muy racional que es, eh, tiene un componente emocional que termina fastidiando, eh, y eso lo vemos a lo largo de la historia, la repetición constante de desastres y de actitudes y comportamientos que en vez de conducir al crecimiento sostenido, en fin conducen a otro tipo de, de situaciones, como habéis visto, pues reflexionando sobre ello a mí me dio un subidón de optimismo este tipo de, de información, la que comentaba Ray Klausel en su libro, ese hombre... ...genéticamente modificado... ...ese hombre, ese cibor... ...con las distintas aplicaciones... ...pero claro... Eh, ...lo que tú dices es cierto... ...aquí se plantean los componentes éticos... Eh, ...tremendamente... Mmm, ...que no están ni, ni dilucidados... ...ni sé si se van a dilucidar... ...en el corto espacio de tiempo... ...y menos en Europa... ...en Estados Unidos y en China... ...parece que son más pragmáticos y tienen menos pegas al respecto. Ya, por ejemplo, eh, la FDA ha autorizado en Estados Unidos pues el tratamiento con esta tecnología para una ceguera para la ceguera eh, genética, ¿sí? No sé cómo estará evolucionando ese de esta tecnología, pero creo que fue el año pasado cuando se se autorizó esto. El tema ético, pues es que en fin, es meternos en un jardín tremendamente complicado. Y esto es como todas las tecnologías, que se pueden desarrollar en un sentido o se pueden desarrollar en otro sentido. Cuando eh, se descubrió la energía nuclear, nadie pensaba que íbamos a terminar con una bomba atómica. Y terminamos con distintas bombas atómicas y con la amenaza permanente de la destrucción del planeta. En fin, son situaciones que no sabemos por dónde van a desembocar, Sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cómo terminan. Desde luego esta tecnología evitaría cantidad de problemas sobre todo en aquellas enfermedades genéticas modificándose precisamente esos genes y eso es una técnica que sería muy valiosa para este tipo de dolencias y de, y de afecciones muy muy muy fastidiada sobre todo y con a veces con corto espacio de tiempo de vida en, en niños en fin y en adultos. ...que la verdad es que sufre unas, unas patologías muy muy muy llamativas... ...pero luego hablar de ética en este campo... ...es un tema, uf, es un jardín que yo no me atrevo a meterme sinceramente... ...porque hay una serie de condicionantes que se me escapan... ...yo me acuerdo hace ya unos años cuando estuve viendo una exposición... Eh, ...la Humanity Plus en Barcelona... Eh, ...muy interesante, fue en el 2003, en el 2014... Eh, que se planteaban también toda una serie de dilemas éticos y de logística, de, de, de cambios sociológicos, eh, cambios eh, del comportamiento, cambios de actitudes. Y una cosa que me llamó la atención, hablando precisamente de la longevidad, del arreglamiento de vida, etcétera, etcétera, de, porte, de poder incluso revertir el, el envejecimiento, etcétera, de estas hipótesis que lanzaban en esa exposición, era el hecho de, coño, y qué pasará con la unidad familiar. Van a vivir los nietos, con los bisnietos, con los hijos, con los padres, con los tataranietos, en fin, todas distintas generaciones y qué pasará también con cosas tan básicas como el amor, la compañía de un hombre a una mujer durante tanto tiempo, habrá contratos por 30, 40 años, en fin, esta, establecer ese tipo de situaciones y de y de principios tanto éticos como eh, qué va a pasar en un tiempo en el cual eh, no sabemos mmm, por dónde va a terminar desarrollándose, yo ahora mismo no, atrevo, no me atrevo a hacer ningún tipo de, de afirmación. Lo que está claro es que este tipo de situaciones mejorarían muchísimas dolencias y muchísimas patologías. Pero hacemos que lo que es bueno para unas cosas termina siendo malo para otras. Y es que efectivamente nosotros a nuestros oyentes lo que nos nos gustaría muchísimo es invitarles a la reflexión pues claro planteamos muchísimas preguntas nosotros muchas veces no tenemos tampoco las respuestas Miguel, ver sí. pero pero nos encargamos de preguntar nos, nos gusta que la gente eh investigue explore la tecnología la comprenda que sí. eh bueno pues pues que intente más o menos pues pues reflexionar sobre el propio futuro, porque al final el futuro lo vamos a hacer entre todos. Entonces, bueno, pues bueno, es, es, es una es un campo de acción que nosotros aquí desde Era Cyborg queremos queremos manifestar de, con la voz muy alta, es decir, reflexionemos, reflexionemos sobre lo que está pasando, reflexionemos sobre hacia dónde vamos. Y esta pregunta, la verdad, es que se hacemos a todos los invitados. Sí, ya, ya, ya, ya. Lo que está claro es que en Europa, en Europa vamos a ir con mucho más retraso en este aspecto que en Estados Unidos y que en China, por ejemplo. por ejemplo Eso lo tengo más claro que el agua. Porque aquí somos más, no sé llamarlo, prudentes. ¿eh? Hay una serie de principios y valores que refletamos mucho más. Y eso está meditizado y se ve en, en otros aspectos con 10 productos que allí se producen sin ningún tipo de cortapisa, y aquí no, como el tema de los transgénicos, etcétera. Bueno, Javier, tenés un... Sí, eh, a modo de, de chiste, ¿os imagináis una una hipoteca de una casa con un banco a 120 años? La verdad, <risa> que eso plantearía... Yo, yo, yo no me atrevo ni a imaginarlo, ¿no? Ni a imaginarlo. Yeah, yeah. Bueno, querido Javier, yo sí. te digo una cosa. Una hipoteca en los años 70. Sí. A 40 años hubiese sí. sonado a una condena... Exactamente. Exactamente. No, pues, pues desde luego se puede abrir todas las posibilidades. Yo es que cuando sí. me quedé con esa copla en aquella exposición... Y, sí. joder, es cierto. Eh, ¿Vamos a ser capaces de aguantar 40 años con una pareja que ya conocemos perfectamente eh, sí. cómo respira? ¿Qué te va a decir cuando se van todas las mañanas... Eh, qué va a hacer eh, los, los fines de semana que les gusta que no le gusta dónde está nuestra capacidad de asombro eh? Ahora bien también se podrá inventar eh, perfiles distintos eh, en un momento determinado pues para variar un poco y dinamizar un poco ese tipo de relación y de repente pues te tomas algo o te pones algo o te visualizas algo eh, y de repente pues cambias completamente y empiezas a vincularte de otra forma con esa pareja no lo sé, están bueno, pues, ¿eh? eso de... es interesante. Eso es como la eso es como la transformación del contrato fijo, que antes había contrato fijo hace hace 30 años, 40 años, todo el mundo estaba contratado fijo. Sí. <risa> luego se vendió el contrato temporal y ahora ya el contrato por horas. <risa> no sé dónde terminaríamos, Miguel, en contrato por nanosegundos, estaremos mi madre, mi madre. Eh, Adelante, Javier. Sí, eh en fin, eh, en vez de el... Amor eterno ya de, ya deberíamos de irlo modificando con amor inmortal, ¿no? Eh, yo quisiera hacer una pregunta a Miguel sobre sobre enfermedades infecciosas. ¿Existen brotes epidémicos para los que hoy en día no existen vacunas? ¿El ébola en, en el continente africano? ¿Zika en...? ...américa, el MERS... ...que es un síndrome respiratorio... ...detectado en orinque medio... ...que transmiten los camellos... ...la fiebre del asa... ...que contagian las, las ratas... ...el NIPAD... ...que se hospeda en los eh, cerdos... ...no hay casi contramedidas efectivas... ...para combatirlos... ...también está la tuberculosis... ...el cólera, la malaria... ...parece ser que se está invirtiendo... ...en vacunas sintéticas... ...con el objetivo de borrar... ...quinientas enfermedades para siempre. ¿Qué nos puedes contar sobre las vacunas sintéticas, Miguel? Mira, a mí a mí eso, te lo digo sinceramente, no me preocupa, ¿vale? Eh, y me refiero el, el hecho de cualquier enfermedad infecciosa que tenga una repercusión relevante, es que eh, tenemos el ejemplo del SIDA. El ejemplo del SIDA que en los años 80 era el terror. No sabíamos, yo también me acuerdo porque estaba todavía estudiando medicina, ...y era aquello una cosa, un, un nuevo paradigma... ...que se había aparecido en la sociedad científica... estaba matando a gente, nadie sabía de qué venía... ...había unas hipótesis totalmente alocadas... ...hasta que empezaron a trabajar y a descubrir... ...a ver todo el mecanismo de cómo eh, trabajaba este virus... ...cómo se reproducía, cómo infectaba al ser humano, etcétera, etcétera... ...y fueron trabajando y descubriendo... ...y antes que era una sentencia de muerte asegurada... ...ahora mismo tienes una prevalencia de vida pues larguísima... ...perfectamente, con lo cual la tecnología en este campo... ...se desarrolló, trabajo y santas pascuas... Y, ...y se ha llegado, no voy a decir a curar... ...pero sí eh, a mejorar la calidad de vida... ...y si llegará a curar tarde o temprano... ...por eso en este tipo de, de enfermedades que estás comentando... ...yo confío plenamente en que podrán también ser eh, investigadas... Eh, desarrollar vacunas sintéticas o no sintéticas ¿sí? en las cuales tengan un, un impacto, digamos, sanitario o, o una posible curación o mejora sustancial. ¿vale? La cuestión es, es una cuestión de dinero, de tiempo y de oportunidad. Hay muchas enfermedades raras que la industria farmacéutica no invierte absolutamente nada porque no no es rentable económicamente y mejor con algunas de esas enfermedades que has comentado, tiene un impacto. ¿eh? La tuberculosis, por ejemplo, o acontece eso que te comentaba, la tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad que supuestamente se había erradicado en nuestro país. Pero bueno, vuelta ya otra vez con distintas situaciones de flujo, de ahora con todos los eh, viajes intercontinentales, el flujo de personas a través de distintos países, etcétera, etcétera, pues estamos viviendo situaciones en la sanidad española, por ejemplo, hay que conocer ciertas enfermedades eh, tropicales que antes no las veíamos nunca. Y tienes que cotejar esa información. Y todos hemos visto en la, en la prensa y en la radio pues, distintos eh, problemas que hemos tenido desde el ébola aquí en España, una cosa hasta el Zika y, y otro tipo de historias que de repente eh, tienes que estar empapando con ello y controlando perfectamente. Insisto en que eso, en el momento en que tenga un impacto de verdad fuerte, como pasó con el virus del SIDA, eso la industria se pone a trabajar y perfectamente podrá dar con claves para el tratamiento. Sí, eh, me gustaría hacerte una pregunta, Miguel. Dime. A ver, a ver cómo lo explico. De cara a nuestros oyentes, bueno, corríjame si me equivoco, pero... Creo que son precisamente las infecciones la principal causa de muerte en el ser humano, ¿no? Bueno, ahora mismo ahora mismo en, en la sociedad occidental no. la sociedad occidental tenemos... No, no, históricamente. No, digo ah. históricamente. Es que ya, ya, ya. Estamos, sí. Muchas veces hacemos el análisis en este programa desde el Neolítico. Sí, sí, sí. Claro, sí entonces sí. Vamos, vamos comparando sí. lo que es la sociedad agraria con la sociedad sí. industrial. Luego la sociedad sí. industrial pasa a una sociedad digital. Sí, sí. Y entonces, pues bueno, en estos últimos 10.000 años, pues yo creo que han sido las infecciones, ¿no? La, la principal sí, causa de muerte. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, hasta comienzos del siglo 19 pues la mitad de la población mundial moría en la veintena. Sí. Entonces, eh, las vacunas, la higiene, eh, los antibióticos... Pues, pues han sido decisivos para aumentar nuestra esperanza de vida en, en apenas 200 años, que es muy poco tiempo es muy muy poco tiempo con respecto a todo este proceso de 10.000 años. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y de hecho, bueno, yo en, en algún sitio, ahora mismo no recuerdo dónde, he leído que las vacunas han salvado 1.500 millones de vidas. Pero bueno, sí. eso es simplemente para dar una idea de la importancia de lo que es las vacunas sí. en, en la salud. ¿no? Sí. Y todo ello ha permitido una sociedad mucho más longeva. Entonces, Miguel, eh, si seguimos asistiendo a un crecimiento de la esperanza de vida como hemos estado asistiendo estos últimos años, ¿cómo cómo será una sociedad longeva? En, en tu Uf, opinión. Buena pregunta. O bueno, sea, sabemos que no somos adivinos ninguno, sí, sí, pero bueno, sí, no no, tú, no. Tienes, tú tienes una idea. Yo puedo lanzar, yo por lanzar mis creencias, ¿vale? Una es. vamos a ver. Yo yo eh, en el primero, eh hemos sido más eh o más longevos no ya gracias a los antibióticos y a todo el desarrollo médico y demás historias que es un equívoco eso que siempre se plantea si somos más eh, tenemos una sanidad mejor o es gracias a que evitábamos infecciones que antes era imposible eh evitarlas y me refiero a unas cosas tan simples como las los saneamientos en eh, las conducciones de aguas es ¿vale? una cosa que se puso en funcionamiento a principios del siglo de este siglo y que ha evitado grandes problemas y grandes infecciones como todos conocemos desde luego luego vinieron los, los antibióticos que fue una revolución porque antes como bien apuntabas tenías una herida y vas en combate te cortaban por aquí o por allá y te y tenías una infección una gangrena y te morías al cabo de x tiempo desde luego, lo que ha mejorado, digamos, eh, esta calidad de vida ha sido tener un sistema de higiene, un sistema de conducción de agua que, es, a fin de cuentas, es el principal precursor de todas las enfermedades. ¿eh? El agua, de todas las enfermedades, me refiero, con las distintas enfermedades que hemos tenido a la hora de la historia, que se han por el agua y sí, siguen ¿no? aconteciendo en países y vías de desarrollo vemos esas fotografías donde hay en agua en distintos sitios que aún eh, generan una serie de defensas frente a ese tipo de, de agua que es una cosa muy llamativa. los Conocemos las de los viajeros en distintos países. Bueno, dicho esto, ¿cómo se podría eh, pensar esa sociedad longeva? Yo considero, vamos a ver, eh, ahora mismo, si tú vas a un hospital ves a pacientes eh, longevos, por si nosotros trabajamos en un hospital, que tenemos una media de esperanza de vida ¿eh? de 86 años, eh. Pero perdón, esto contabilidad. Una media de edad de 86 años. Ya a mí me deja totalmente asombrado. En Madrid creo que son 84, 85 años los que la esperanza de vida que tiene el madrileño. Ahora bien, en este momento eh, en ese hospital de 86 años dice, ves a pacientes pues ya bastante deteriorados Y la verdad es que es una cuestión ya de plantearte de añadir calidad a, la, a los años, como se suele decir habitualmente, y no años, porque a nadie le gusta vivir evidentemente con una situación más que lamentable, estando dependiente de, de 1.500 artilugios, de personas y de situaciones totalmente incómodas. Eh, yo considero que podríamos vivir perfectamente eh, con distintas aplicaciones tecnológicas que no se estimulen, ¿eh? porque, por ejemplo, el anciano ahora mismo tiene una una parte de abandono por parte de la sociedad, ya no existe esa sociedad que antes eh, estaba tan hiperconectada, solidaria, donde el hijo cuidaba a los padres y sucesivamente, en fin, había una, una solidaridad en ese aspecto. El, el anciano necesita un estímulo de estar continuamente eh, incentivándole motivándole a hacer cosas para no perder el, el ritmo de vida, por decirlo de alguna forma. Eh, eso, evidentemente, en un futuro pues podría haber pequeños robots, pequeños sensores, pequeñas eh, situaciones en las cuales ese tipo de información se puede facilitar a esa persona, porque hay mucha gente anciana que vive sola también. Pero, desde luego, hay otras cuestiones que ya son de tipo de medicamentos, ...de terapias y lo que ya hablan de del tema de la inmortalidad o no inmortalidad... ...o de precursores de retraso del envejecimiento o de toma de distintos productos... ...para reducir ese envejecimiento, que eso salió en otro costal. Desconozco esas historias. ¿vale? Las hemos oído mil veces, las conocemos... ...hay estudios al respecto eh, sobre distintos productos que pueden retrasar el envejecimiento... Pero desde luego cómo sea una sociedad eh, con los criterios que tenemos ahora para mí hay una cosa básica y es el tema de la estimulación para esa permanente vivencia vale y para mí hay ya tecnología para eso incluso eh, robots de compañía que ¿eh? estás bien perfectamente ayudando en todas las dependencias que tú tengas que necesitar pues no puedo estar más de acuerdo contigo que eh, miguel eh, yo a veces tengo la impresión de que tenemos un montón de piezas de un puzzle que el que tenga la responsabilidad de gobernar o de gestionar los recursos públicos pues no acaban no no acaba de encajar yo pienso que además de haber un problema económico creo que es un creo que para que haya eh, todos los cambios eh, bioéticos que tienen que darse los cambios biolegislativos que también tengan que darse yo creo que es fundamental cam, cambiar de actitud eh, eh, aquí tenemos eh, por desgracia la, la idea que es absolutamente errónea de que la robotización de los medios de producción generan paro esto esto Esto no es así, si sí se gestiona sí. bien, si sí se gestiona mal, tienes paro con todo lo que hagas. Sí. Eh, en fin, eh, esto como tú bien dices, mejor no nos metamos en esto, porque... En estos es charcos, sí. Sí, porque no, entonces... Hombre, hay una, sí. cosa, hay sí. una cosa clara, eh, la robotización va a venir, eso lo tenemos hemos dejado con el agua. Sí. Hace sí. dos minutos estaba leyendo una noticia... ...sobre que se presentaba alcalde de una distrito en Japón... Sí, sí, sí. nos han pasado por el chat ¿Un de, en, de, de un robot... Sí, ...bueno, pues, sí, sí. ya son cosas peculiares y curiosas... ...y dentro de X años, dentro de 10 años... ...pues estaremos conviviendo con esta situación... ...o dentro de menos tiempo, no lo sé, dentro de más tiempo... ...no tengo ni idea, ¿eh? con sí. esta situación de forma habitual... ...y peculiar, como vivimos ahora con el smartphone... ...y como vimos ahora con los ordenadores hace tiempo... ...lo que sí está claro es que la inteligencia artificial... ...va a ayudarnos... ...y va a delimitar muchos campos de actuación... ...que estamos teniendo ahora... ...es simplemente en medicina... ...que hay en, en Estados Unidos... ...ya hay distintos... Eh, eh, ...inventos que se han hecho... ...de inteligencia artificial... ...sobre todo en radiología... ...yo en la radiología... Eh, ...veo que hay como hay tanta información se pueden generar algoritmos exactamente iguales con las imágenes que sacas y predecir exactamente sí. igual que un técnico o un especialista, pues ya hay distintas eh, patentes que se han hecho y que se han sido aprobadas por la FDA para el tema de resonancia magnética para el corazón, el hígado, para la retinopatía diabética para fracturas de, de muñeca, en fin, que te pueden diagnosticar una fractura de muñeca sin necesidad de un, de un radiólogo. Y esto yo son las cosas que veo más aplicación en un futuro próximo dentro de la ciencia artificial. Ahora mismo, todos los laboratorios, antiguamente el laboratorio que hacían pues eh, cuando yo acabé la carrera, pues miraban por el microscopio, contaban ahí los glóbulos blancos, los tematíes y demás historias y bueno, pues sacaban sus cálculos y demás. Ahora mismo hay laboratorios totalmente robotizados. ...solamente hay una manejo manual... ...que es la extracción, la extracción de sangre... ...cuando te pinchan, a partir de ahí... ...se mete el tubo en toda una cadena... ...saca la información, te la traslada... ...hacia el facultativo de turno, del especialista... ...después de validar evidentemente los analistas... ...y comprobar las, los controles de calidad que tienen... ...y es una cosa que es totalmente asombrosa... ...por eso, el despertar de todas estas tecnologías... En la medicina es una cosa totalmente baboyente. El médico los médicos son muy cientifistas, muy, muy cuidaditos, vamos tranquilos, etcétera, porque no sé, todo el tema de la impresión 3D también que comentaba y se ya están eh, ejecutándose impresiones en 3D de prótesis, que ¿sí? ya están aplicándose sí. a pacientes. Uh -huh. Es un mundo totalmente sí. alucinante. ...yo te quería preguntar por el concepto de hospital... ...el concepto que tenemos actualmente... Eh, ...aunque el tema de la sanidad está muy delegada en, ...en las diferentes comunidades autónomas españolas... ...pero sí. a nivel general Miguel... ...¿cómo ves tú el hospital del futuro? Yo el hospital del futuro lo veo en casa... ...así de claro te lo digo... ¿vale? ...hombre, esto es una exageración evidentemente... ¿eh? ...pero ahora mismo tenemos un problema eh, acuciante con la, el tema del paciente mayor, ¿vale? La sí, longevidad el, eh, está generando toda una serie de problemas no solamente en toda España y en todo el mundo. Entonces, ¿hay hospitales eh, dedicados a la persona mayor, al paciente crónico? Pues sí, hay algunos hospitales, pero todavía pocos. ¿Pero realmente es necesario eh, ese tipo de hospitales? Pues sí, actualmente sí. Pero llegará el momento en que, Eh, con lo que comentaba antes, con distintos aspectos de telemedicina, de sensores, de control, en pacientes crónicos que no tengan un episodio agudo, evidentemente, no estoy eh, hablando de una persona que se haya ro eh, roto una pierna o de que tenga una pelitonitis o una infección XY, que tenga que acudir al hospital. Pero hay muchas eh, eh, patologías que a lo mejor... Se pueden controlar, y cuando veas que mejor distintos parámetros de esa de ese paciente se están elevando, pues a atenderle ¿eh? de forma preventiva antes de que esto aflore completamente. Eso lo veo, es, es, es, lo del hospital en el domicilio. Esto evidentemente es una entelequia, o mejor dicho, una situación que suena un poco raro. Pero, desde luego, eso es la tendencia, ¿no? No no hay posibilidad de, de seguir, vamos, hay posibilidad de seguir ni cociendo ni quinto hospitales, pero es necesario llevar esa, esa, este paradigma al domicilio, con un control del paciente, con un control de esa patología crónica, siempre y cuando no revertamos todo esto con las terapias génicas y demás, eh, células madre y demás historias que, que vengan en un futuro, ¿no? ¿eh? ...pero en el corto espacio de tiempo... ...y si voy a la tendencia... ...en la expiración de mi filialgia. A mí, a mí me parece muy interesante... ...un, un tema que, que has apuntado... Eh, nivel y que, ...y que me gustaría explicar... ...a nuestros oyentes... ...que es el tema de... Lo, ...lo has comentado de una noticia que ha salido... ...sobre la posibilidad de votar... ...a una inteligencia artificial... Sí. Como, ...como tu representante político... ...y esto... Mmm, ...bueno... Mmm, ...no sé si lo hemos comentado de aquí... Eh, Javier, en este programa, pero, pero si, no lo, si no lo hubiésemos comentado, sí, lo ponemos. Sí, sí. en, en, en las elecciones presidenciales del 2016 se presentaban Donald Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders y Watson. Watson es una inteligencia artificial que proponía IBM como presidente de Estados Unidos. Sí. Y en ese momento, pues en el 2016, pues eso nos pareció muy muy gracioso, muy gracioso. ¿no? Sí, muy gracioso y, y bueno, y realmente pues anecdótico. Pero la noticia que ha comentado Miguel es de abril de, o marzo, marzo-abril del 2018 y es que sí. efectivamente en, en una de las eh, o sea, en las elecciones municipales de un distrito de Tokio, una inteligencia artificial se presentaba por primera vez ...para luchar contra la corrupción y por la igualdad... ...y para sorpresa de todo el mundo ha quedado en tercera posición... ...entonces claro, de repente ya no nos parece tan divertido... ...y, y, y empezamos a ver que existe esa posibilidad... ...entonces claro, ya esto de repente nos, nos tiene que, que permitir pensar... ...que la robotización de la sociedad, bueno, pues va a ser real... Y, y Miguel ha hablado muchísimo de, de lo que es eh, el uso de los robots dentro de lo que es el tema médico, pero de cara a nuestros oyentes, Miguel, eh, nos tendríamos que imaginar robots no ya analizando, sino en las mesas de operaciones, haciendo pues intervenciones sí. de tipo dentistas o veterinarios, aunque estén monitorizados por seres humanos, pero nos tendríamos ya. que empezar ya a visualizar un futuro. de Ya, ya, ya existen, ya existen. Eh, precisamente el otro día estoy viendo un vídeo que mandó un compañero de, del grupo eh, sobre una charla que dio un cirujano en la última eh, reunión, congreso no cómo se llamó al final, eh, en el Ateneo que se dio hace un mes, trans, mes trans, Transvisión sí. Exactamente, Transvisión Un cirujano que mí me impresionó, la verdad, eh, manejando el robot, un, un coreano, Corea del Sur, Japón, son países que tienen un desarrollo tecnológico impresionante, y ver eso me, me, me llamó la atención, pero vamos, de una forma bestial. Evidentemente, con el paso del tiempo, nadie me dice que eso no pueda acontecer. ¿eh? Eh, robots operando, pues, pues bueno, pues eh, en fin... ...no voy a decir ni que sí ni que no, no lo sé... ...pero desde luego, viendo eso que vi el otro día... ...me llamó tremendamente la atención... ...estaba manejándolo evidentemente el cirujano... ...había experiencia, había conocimiento... ...pero el robot lo que te facilitaba... ...era evitar, digamos, optimizar la intervención quirúrgica... ...según comentaba él... ...no conozco muy bien el tema, no conozco muy bien la técnica... ...pero luego ya hemos visto cosas de estas... Eh, ...en otros artículos y en otras referencias ¿no?... ...eh, a mí no, fíjate, no digo que no... ...a lo mejor para ciertas intervenciones más cortas... ...más menos, eh, problemáticas, etcétera, etcétera... ...más fácil unas, por decirlo de alguna forma... ...no digo que no... ...en otras más complejas, como se suele decir, Dios proveerá... ...pero luego, la robótica... Ya, ...también hace poco leíamos eh, ya una cosa de, del año pasado... Eh, en China, un robot eh que estaba haciendo sus prácticas ambulatorias en no sé dónde eh para para para hacer diagnósticos y trabajar con los pacientes. Pues, un pues, robot en práctica. Sí, sí, sí. sí. Una, cosa, una cosa curiosa. ¿eh? Y digo, bueno, pues hombre, si una información como es el tema radiológico ya está en Estados Unidos... ¿eh? ¿Quién no me dice que con toda la información que tenemos eh, podemos diariamente eh, traducirla en algoritmos y provocar sobre todo para distintas especialidades y demás eh, cierta información que te pueda con ciertos parámetros con ciertos algoritmos etcétera eh, dar una información más o menos eficaz no es posible evidentemente hace poco eh, también le un artículo al respecto, que es que, eh, en fin, eso, mmm, ¿dónde era? Ahí no me acuerdo ahora, no me acuerdo cómo era el tema, sinceramente. Pero estas historias de la inteligencia artificial, sinceramente a mí, me me llaman poderosísimamente la atención y me dan un poco de, de respeto también, ¿eh? sí. de mucho respeto, porque, como decía un compañero en una jornada que estábamos eh, celebrando en el hospital y cuánto tiempo quedará para que un eh, paciente denuncie a un médico o ponga una denuncia al un médico por no ver utilizar la inteligencia artificial en su diagnóstico me, me llamó me llamó la atención esa, esa pregunta que hizo porque claro y eh, Yo puedo ayudarme de la inteligencia artificial para realizar mi diagnóstico. Eso me está diciendo ya que esto va a estar dentro, dentro de dos días. Y esto lo tenemos ya, la información la tenemos ya. Todo el Big Data que tenemos ahora que están trabajando, ya como el proyecto Sabana, eh, muy interesante en distintos hospitales españoles y del resto del mundo, mmm, sacando la información que han conseguido traducir toda la formación información escrita que tenían Eh, ...a través de distintos algoritmos y demás... Eh, ...y con, con ponerla en campos... Eh, ...tipo Excel... ¿eh? ...con lo cual ya puedes explotar la información... ...que es uno de los problemas que tenemos en... ...precisamente en la información médica... ...la información escrita... ...ahora mismo, sí, hay mucha información en tablas y tal... ...pero no la tienes tan estandarizada... ...la informatización clínica... Eh, ...con las historias clínicas informatizadas... ...han dado un avance... ...y eso conjuntamente con estos sistemas de big data y de reconocimiento de de de la escritura que te saca todos los campos para poder explotarlos después vamos va a generar una revolución aconan aconan de toda información y de poder cruzar distintos datos para después establecer pronósticos, mejoras de tratamiento, eh tratamientos que son eficaces, tratamientos que no son eficaces, Eh, pronósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se está haciendo ya. ¿eh? Se está haciendo ya. Yo no sé, si te quedas impresionado, Javier, con, con cada uno de nuestros invitados. Pero yo yo ca en cada programa me quedo realmente impresionado. Sí. No, no sé si nos queda alguna pregunta más. Digo algún, eh, algún ¿nos sí. queda tiempo, para más preguntas. Sí. tenemos Javier. un par de minutitos que yo que yo quisiera aprovechar para preguntarle a Miguel. Eh, hemos estado hablando del modelo no tanto del modelo social, sí, del modelo de hospital Y efectivamente la tecnología va muy unida al médico. Cuando yo hice la tesis doctoral en el año 92, la hice sobre el SIDA precisamente, vamos, eh, nada que ver, nada que ver con las actuales terapias, eh, que, que bueno, eh, minimamente minimizan en un cero positivo minimizan la cantidad infecciosa a unos parámetros tan bajos que una persona puede mantener contacto con esa otra aunque esté aunque tenga el VIH, pero como no hay eh, cantidad suficiente para provocar una, una infección son prácticamente personas sanas en, no. entonces esto es gracias a la tecnología. ¿Cuál es el médico del futuro? ¿Puede ser, o podemos o podríamos hablar, Miguel, de que el médico del futuro es el futuro ingeniero humano de humanos? Sí, sí. Yo, yo es que creo en la bioingeniería, creo en, el, en la medicina unida a la bioingeniería, que ya está ocurriendo en estos momentos con distintas especialidades, la cardiología, etcétera, etcétera, que van a estar fusionados. Es decir, el médico va a ser ya mmm, como una especie de hambre del Renacimiento, en el cual sabías de distintas especialidades un poquitín, ¿eh? pero para poder eh, trabajar en, en tu ámbito de actuación tenías que conocer ese tipo de... Eh, tienes que Tendrás que saber de bioingeniería, tendrás que saber de medicina, del cuerpo humano, de informática, de, de, <risa> de matemáticas, ¿Sí? de computación, sí, <risa> de sí, datos... Sí, sí, sí. Va a ser una carrera dentro de X años ...totalmente distinta a la que estamos viendo ahora... ...si es que quieren... ...si es que quieren cambiarla y pronto, por favor... ...porque si no, estamos perdidos. Pues sí, pues... ...hasta aquí hasta aquí hemos podido llegar... ...en... ...en... ...era Cibos, muchísimas gracias Miguel, aquí tienes tu casa... ...y Rafael, nos tenemos que marchar... ...compañero. Pues... pues gracias a vosotros. Sí, ha sido un auténtico placer... ...un auténtico placer Miguel, muchísimas gracias... Igualmente, yo espero que, que, que nuestros oyentes eh, hayan podido reflexionar con todo lo que han escuchado Y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo la tecnología nos va a permitir dar ¿no? distintos saltos eh, vamos, vamos a ver hacia dónde vamos Así que bueno, yo me despido hasta el próximo programa de la Cibol Y muchísimas gracias Miguel A vosotros, un fuerte abrazo Muchas gracias Hasta luego, hasta luego. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En era EraCíborg todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder era EraCíborg. Radio Mairena, dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Loli Guerra. Radio Mairena, 107.3 FM. La palabra tiene un enorme poder. La palabra puede ser fuente de belleza, de poesía, de creación, de amor, de vida, de alimento para el alma, de positivismo. Marían Álvarez, del Centro Cabana Psicología, te invita a descubrir el valor de las palabras. Cada lunes, en Radio Mairena, a partir de las 12 del mediodía, intentaremos ayudarte abordando los principales problemas que puedan surgir y aquellos que te preocupen especialmente. Escúchanos y déjate asesorar por una experta. Porque como dijo Goethe, las palabras de aliento después de la censura son como el sol tras el aguacero. El valor de las palabras, los lunes por la mañana, en tu emisora municipal. ...el Grupo La Tajea le da la bienvenida al Año Nuevo... ...con una obra de teatro solidaria... ...como ya es tradición... ...vuelven a subirse al escenario del Teatro Municipal... ...para representar un drama de Calderón... ...un juguete cómico en dos actos... ...de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández... ...en esta ocasión... ...a beneficio de la obra del Cristo de la Cárcel. Los días 25, 26 y 27 de enero... ...y 1, 2 y 3 de febrero...